Mira, no me gusta que tengas un apodo y que me vengo a enterar después de no sé cuántos años ¿Cómo de c o n o c e r c ó m o sabés? ¿Por q u e te lo dijeron por el teléfono? ¿Batata? Sí, me d i c e n batata. Pero mis h e r m a n a s los pibes del barrio, de cuando era chico me decían batata. ¿Cómo te ganas un batata? No, no sé, no me acuerdo, pero viste que los apodos se ponen. ¿Te acordás si te,、no, te no. pones medio mal? No, no. No. <risa> no, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo, pero el. Pero... Funcionó durante toda、no、mi infancia, sino、sí, la adolescencia, desde los c a t o r trece c e años, me apareció el batata y ahí quedó. Y ahí quedó. Y los pibes del barrio me dicen batata, bata, ¿qué hace batata? Así. ¿Te siguen diciendo mi, así? Mi hermano, claro, mis hermanos me dicen batata, mi cuñada.、Ah. Sí. Conocí a un b a t e r o que le decían batata, bastante más joven que vos, pero estaría bueno ver si hay similitudes entre una historia y la otra. Porque para que te llene así, batata es raro. Sí, pero era, era así. Al menos no es hortaliza. No, no es hortaliza que sería un problema. Porque. Ya es hortaliza. Porque. El lunfardo. Porque eso corresponde como el argot. En un determinado momento. Una personalidad se convierte en otra cosa. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. O sea, yo soy Gustavo y en un momento me convertí en batata. ¿Por qué? No importa, no me acuerdo. Pero. Eso efectivamente ocurrió y de ese modo, entonces queda como a signada una cierta identidad del momento que se mantiene. Eso、mm. es lo que pasa. Entonces, los apodos, yo conocía, había uno que conocía en Córdoba, los cordobeses son muy graciosos para poner apodos, para otras cosas también, para otras cosas son un plomazo, pero para muchas son muy, muy graciosos. Y había uno que tenía los brazos largos y caminaba así, ¿sabes cómo le decían? El atrapapollos. Muy bueno. Es buenísimo. Es, es uno buen. de los mejores apodos que yo escuché. Claudio, Hay es... ponedores de apodo, ¿eh? ¿no? Bueno, es una especialidad. Es, es, sí, este era tremendo. ¿Y cómo le decían? El, el atrapa. Y después atrapa, trapa, ¿entendés? Entonces quedó trapa. Entonces al chavo le decían trapa. Bueno, porque se va acortando, porque atrapa pollos es muy largo. Atrapa también es medio tonto. Trapa es bien apodo. Trapa está muy bien. Trapa es como, viste, se van, se van componiendo así. Ahora, esas expresiones son icónicas de, de algún momento. De qué sé yo, del tipo que va con los brazos largos, que parece que estuviera atrapando pollos, y a alguien se le ocurre decirlo. Esa, es, esa, esa em, imaginaría de la de popular a mí me encanta. Sí, aparte es muy fuerte como nadie podría reconstituir de dónde viene t r No, no nadie. Sea, hace no, falta ahí una historicidad nadie, nadie. necesaria. No, totalmente, sí. Lo que pasa es que el lenguaje es eso: es una creación permanente de, este, de formas. Lo que pasa es que tenemos la idea de que hay códigos, pero en realidad no hay códigos. O sea, componemos código, lo que dice la fenomenología: componemos código en la misma práctica.、Ajá. Entonces, podemos torcerlo, podemos generar nuevas situaciones, podemos utilizar nuevas expresiones. Y podemos darle mayor fuerza a algunas, a algunas palabras que antes no la tenían. ¿Qué ocurre? o La palabra intenso ahora se usa como loco. Todo el mundo dice q e s intenso, como el café, el colectivo, todo es intenso. El, el gauchito gil, qué sé yo. En algún momento hiciste la crítica que se usaba desmesuradamente el término dispositivo. Y es verdad que intenso、sí. ahora está, intensidad también e n c i e r t o s á m b i t o Sí, s sí, sí, sí, es una cosa que es insoportable. ¿Qué onda? Viste? ¿Dónde viste? e se hace eso de agarrar una pala? Los cuerpos, los, ahora es los cuerpos. Los,、ah, los, mira, el tema de los cuerpos, yo dije sí, yo, es una cosa el tema ese que no se. No、puede creer. Mañana viene tu amigo Cerdeiras y le quiero preguntar por qué estamos empezando todas las frases diciendo yo siento que. Ah, esa es una buena pregunta para Cerdeiras. Cerdeiras es. Sí, te va a responder bien Cerdeiras esa pregunta. El,、eh, lo que pasa es que hay una cosa. Que,、eh, a mí me parece que hay un efecto humanista que es insoportable, que es ablandémonos un poco. ¿Viste? Ablandarse, ablandarse. Ablandarse quiere decir.、Bueno. Eh, ¿viste? Estar siempre protegido por una, por una serie de almohadones donde nosotros podemos caer y entonces nos, nos contiene, nos protege, ¿viste? como si hubiera una idea del confort con onda.、Mm. Me parece que la idea del cuerpo muchas veces. Toma ese camino, ¿viste? Somos un cuerpo. Y sí, bueno, no hay duda que somos un cuerpo. Pero como dice Nietzsche, somos un cuerpo cuando estamos enfermos. Muy bien. Si no, somos una idea. Todo el tiempo estamos generando idea. s Ahora, cuando tenés enfermedad, tenés el tiempo presente en la mano. ¿Y la intensidad de dónde viene que se ha instalado así con cierta moda en algunos países?、No、sé, sí, me parece que es una palabra como derivada de, de, de la luz eléctrica, ¿viste? De, de un sistema eléctrico. Como si hubiese, la hubiesen puesto los de EDESUR. <risa> para cubrirse de los cortes del verano. Hay una idea de energía, de intensidad, todo como medio parientes son, ¿no?、Ajá. Como si tuviéramos. Como si fuéramos usinas, la usina del arte, ¿no? Usina s quiere decir, viste, como si fuéramos promotores de. Máquinas productoras. Sí, y, pero básicamente de energía. Vos sabés que el tema de la energía es un tema de los años 30. Ajá. En la Argentina. Hay un tipo que se llama Homero Guglielmini, que después de vino en Peronista, que yo no lo sabía, eso me enteré después. Pero el tipo se va a Estados Unidos y trae, escribe un libro que se llama Hombres con Juguetes, para hablar de los norteamericanos. Y entonces,、eh, porque dice que ellos juegan todo el tiempo, y está muy bien el libro, es un libro muy pequeño, que son las conferencias que él dio cuando vino d Estados e Unidos después de estar becado dos años por la Fundación, no me acuerdo bien, Google Fake. Entonces, El, el tipo dice que el tema es la energía, la tecnocracia es la administración de la energía, no es el tener máquinas. Imagínate, los 30 es la licuadora, es esa época,、uh -huh. es la, la, la cocina a gas, es el calefón, todo eso es los años 30. Imagínate lo que. Yo me acuerdo de mi abuela hablando de la heladera. Yo creo lo hemos hablado. Entonces, todo eso aparece en ese momento que es el American Way of Life, sumado al New Deal de los 30, q u é s é yo, arma todo un asunto de consumo muy importante. Y el tipo lo que ve es que el tema es la energía, o sea, el petróleo y la producción de electricidad. Pero fíjate qué raro, porque el hippismo que se opone a esa vida de consumo también terminó utilizando la energía como concepto, ¿no? Como vibra. Sí, porque tienen... hay una idea de que el cuerpo compone sistemas energéticos que. Que, que, que se desplazan y que, ¿viste? y que quedan situados en las cosas. Y que, ¿Viste? Como una nueva forma también de pensar este, una cierta espiritualidad del mundo. Porque lo que tiene la modernidad, por eso el h i p i s m o se opone un poco. Porque lo que tiene la modernidad es la sequía de espíritus en las cosas. La ¿Sequía de espíritus claro,、no、en hay, las cosas? no hay espíritus. La madera no tiene espíritu. Ahora yo te digo, hay una diferencia entre un roble y un pedazo de plástico. Para el mundo. Técnico, no. Para mucha gente tampoco. Le da lo mismo tener una mesa de plástico que una mesa de madera. i n c l u s i v elige e la mesa de plástico porque es más liviana. Y más fácil de limpiar. Y más fácil de limpiar, tal cual. Este, pero, viste,、eh, la burguesía psico le gusta las cosas la, como yo, tengo las puertas de madera. Bueno, yo tengo una mesa de madera, pero ya le puse un mantel de plástico arriba bueno, para que se ensucie, para、sí. limpiarlo más fácil. <risa> Entonces.、Eh, Pero, digamos, el mundo técnico te dice: no hay alma ahí, no hay alma. Yo les decía a los alumnos una vuelta: si hay un aglomerado, y de hecho de tantas maderas es como el DF, ¿entendés? Hay 26 millones de personalidades diferentes, eso es un aglomerado. El aglomerado es el chorizo de las maderas. Es el chorizo de las maderas, tal cual. Entonces, de acuerdo al tipo de. Claro, y todo pegado con una goma, que es como una suerte. La goma, ¿sabes qué es? Es la harina en las tartas.、Ajá. Las tartas no hay que ponerle harina. Pero si vos compras una tarta en un lugar, te dan una tarta de verdura que está así. Así es como tensa. Como tensa, como rabiosa. Eso es la harina.、Ajá. ¿Entendés? Porque mezclan con un poco de harina y entonces cuando la metes en el horno se tensa. Pero quiero volver nuevamente al tema del alma. Entonces, ¿qué ocurre? Nos desprendimos de todo ese aspecto. No creemos que las cosas tienen espíritu. Salvo cuando hay. Cierta, que se lo suponete, las estampitas, el gauchito gil, ¿entendés? Los estados alterados de conciencia. Las cábalas. No, porque vos estás alterado, pero cua... que hay espíritus en el mundo. Suponete que vos decís, no, no me voy a poner esto a rojo porque me hace mal. Porque eso también hay gente que piensa eso. Sí. O ponete una ropa violeta, así pasás desapercibido. Eso decía la. ¿Cómo se llamaba? La novena revelación se llamaba el libro ese. Qué raro, eso, el violeta no sí, lo sabía、sí. para nada. Bueno, porque hay un libro que habla de eso e los años 90. Me hace repensar mi vínculo no... con mucha gente. Sí, no, desde ya, porque p a s a s desapercibido, parece. Y si tenés rojo, sos rabioso. Toda una economía espiritual de los colores y de las formas, etc. Entonces, ¿cuál era el asunto? Todo eso aparece. Eso es como una excepción. Nos reímos, nos causa gracia. No pensamos que los planetas tienen alma. Y el horóscopo está sostenido sobre eso, sobre la cierta espiritualidad que tienen esas piedras. ¿Entendés? Marte, ¿qué espiritualidad tiene? Es una piedra violenta. Y Júpiter es una piedra tal. ¿Entendés? Entonces ahí armas el, el, el mapa astrológico. Todo eso lo perdimos. No hay ast astrología y astronomía, no hay este. No hay alquimia y química. ¿Entendés? Pasamos a otro mundo que es un mundo sin espíritus. Vos no pensás que la silla donde estás sentado le duele tu peso. No、uh -huh. lo pensás. Como tampoco pensás que la madera tiene alma. b u e n O o que, que hay un cansancio de los materiales. O que hay un cansancio de los materiales. Qué lindo es. o Hay un libro que se llama El cansancio、ah, de los materiales, que sí, es hermoso. Mira qué lindo, de、sí. una poeta que se llama Leonor. Ya te lo voy, ya lo voy a, pero, a traer. Pero vos sabés que yo muchas veces hice. Estanterías con、eh, Taru g o Fischer y con esas L's. Bueno, que... pero tampoco vas a llorar a la pared. No no, iba a llorar, no, no, no, eso me da lo mismo. Pero, ¿sabes lo que pensé? Digo, esta, esta cosa la cantidad de resistencia v a a tener que hacer durante bastante tiempo.、Mm. Durante bastante tiempo. Pero, bueno, entonces se desplaza todo eso y empieza un asunto de energía. Que ahí, viste, no hay espíritu, s no hay almas, pero. Se reemplazó la, por la palabra energía, me parece eso.、Mm. Energía o, o intensidad, todas esas palabras me p a r e c í n e tienen que ver con. con hay, hay, una, hay una otra cosa además de la materialidad. Justo que hablábamos de espíritus y de energía, me acordé que el otro día nos quedó pendiente una conversación acerca de cosas paranormales. Porque algún lado tiene que ir a parar todo eso que los materiales desprenden,、sí. todo eso que la gente que pasó por un lugar desprende. Este, algo con forma, quizás. Y eso a veces se puede llegar a vislumbrar. En una de esas, viste, un día que la luz está entrando distinto, hay、es、una、salvo. presencia. Sí, gana, sí, puede ser. ¿Vos tuviste así cosas paranormales? Un montón. Sí, tuve, no sé、sí, si、sí, un montón, pero tuve un par, de verdad. Tuve una en, Una vuelta íbamos con mi hermano, el más chico, con el que teníamos una verdulería, caminando por el Mercado Central, por esas enormes naves que tiene el Mercado Central. En el medio de esas naves estaban las cajas, ahora ya no están más. Pero antes estaban las cajas, vos tenías que pagar después de las 2 de la tarde, no a la mañana, entonces era otra historia. Pero en los años 80, en el Alfonsinazo, era de ese modo: tenías que ir al mediodía, comprabas, pagabas, a las 2 abrías las cajas, pagabas y te ibas. Las cajas eran varias cajas, como en el medio de esas naves enormes, y había unos asientos donde estaban los changarines. Quiere decir que era una zona muy visitada y muy expuesta a la mirada de los changarines. Bueno, íbamos caminando con mi hermano, decididos a cerrar la verdulería porque no nos iba bien, porque hacíamos, estábamos muy desmadrados. ¿Se había terminado el curro de inyectarle sacarina al melón? No, no, no, porque eso lo hicimos <risa> después. Pero estábamos muy desmadrados, ¿viste? Era, era bastante difícil eso. Entonces decidimos, hablando, che, no nos está yendo bien, v a m o s n o v i s t e Sí, terminemos. Y en un momento, caminando. Mientras hablábamos y ya nos habíamos callado, mi hermano me empuja, me dice: Batata, se te cayó toda la plata. Me dice: Te lo juro. Y yo miro para abajo y veo un montón de billetes. Estábamos cerca de la caja, al lado de las cajas estábamos. Un montón de billetes. Nadie vio eso, te lo juro.、No、se abrió、soy. el mundo para ustedes ahí. Tiraron una lluvia, <risa> loco, y la... los únicos que la vimos fuimos nosotros. Yo recogí la plata. Nadie prestó atención, nadie dijo esto es mío, nadie dijo nada. Había cheques, había papeles, todo junto. Pero al lado de las cajas, Diego, es como, ¿entendés? No es un lugar que estaba apartado, a alguien se le cayó y vos lo encontraste. Es como si te c a e en la estación de subte cuando e s t a b a viste, no sé, a las seis de la tarde en Florida viniendo en el Subtev, lo mismo. Un montón de gente hay y mucha gente muy pobre. Que te imaginas, viste, ve un billete y se tira de cabeza. Pero ahí había, a guita de hoy, no sé, mucho, 10.000, mucho. Y yo recogí los billetes, y mi hermano me ayudó a recoger los billetes, y nos fuimos. Y compramos, y nos fue muy bien, a partir de ahí fue como una indicación. Nos fue muy bien después, compramos mercadería, hicimos toda una movida. Y, no, y se nos ocurrió hacer un sistema de entrega de frutas a domicilio. Bueno, todo un asunto que era un chino básico, pero teníamos vendedores, teníamos camionetas. Ganamos plata. A partir de ese momento. Ahora, ¿qué fue eso? No tengo idea. Bueno, el capital inicial de Dios para que r e s p n t a r la r o t u e r í a Sí, viste, capital y trabajo, capital.、Eh. Eso, pero eso pasó, esa fue esa es una anécdota que yo la recuerdo de ese modo. Este. Y efectivamente fue así, pero、eh, siempre me llamó la atención que, no, que nadie hubiera visto nada.、Mm. Mira, Virgilio nos pide que no nos quedemos en el misterio de algún modo y dice: Las actividades paranormales tienen fundamentos científicos como la fatiga de los materiales. Con、ah, que no nos quedemos con que hay una cosa paranormal, ¿viste? Que hay que buscarle la, la fundamentación científica. Está bien, pero、eh, sí, porque la ciencia supone un tipo de asepsia. Que hace que nosotros podamos desprender de esa, con esa sepsia las ideas de los espíritus o las almas o las cosas heterodoxas que ocurren. Yo creo que todo tiene una explicación científica, como todo tiene una explicación esotérica. ¿Qué te pasó hoy con el picaporte? Que varias veces fuiste hacia él. No, porque escucho un poco de ruido y digo, por ahí se está entrando el ruido. Como yo no tengo auriculares y no me gusta escucharme con los auriculares. Entonces me pongo un poco paranoico, pero eso, ¿sabes qué? Son cosas de gente grande. Porque por, lo mismo que hago acá lo hago en mi casa cuando me voy digo, ay,、ah, cerré el gas. Y entonces vuelvo y me doy cuenta que estuve cinco minutos y no usé el gas. Bueno, una vez un amigo me dice: Mirá lo que hace mi papá, ponga el volumen al que ponga la música,、sí. él viene y lo baja un punto. <risa> <risa> y、bueno. efectivamente yo ponía bien bajito y pasado el padre <risa> lo bajaba un punto. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un momento donde, le, donde las cosas se vuelven más incómodas y donde la mentalidad de un tipo se pone un poco más estúpida. Yo de eso me doy cuenta ahora, que empiezas a b a t a l e a r por giladas, ¿viste? Días, ¿pero por qué? ¿Qué me importa a mí esto? Es decir, pero yo sospecho que eso se me va a ir en un momento que, bueno, ya está, man, cerré el grifo, ¿viste? Que no hay problema. Si no, si no, se va a inundar igual. Pero me parece que hay algo de eso. Hay algo de la obstinación de los años. Los años te vuelven o b s t i n a d o Te obstinan. Yo Se me ocurre que en algún momento te quedas más tranca, pero hay un momento donde te obstinas. Te parece que las cosas son de ese modo. No sé. Este viernes vamos a hacer n o l o Tomes a Mal con Gustavo Varela y con Marcelo Zanelli a las 9 de la noche en el bar de la tribu. Pero antes a Varela le van a dar la llave de la ciudad. No, no me van a dar. Acá no me van a dar nada. No, no acá no, en otro no, lado. No, tampoco, no, tampoco. ¿No te dan la llave de la ciudad? No, quedé para hacerlo en otro momento porque no m a h suspendiste? Sí, obvio, suspendiste. Le、que、dije che... a todo el mundo que te daban la llave no, de la ciudad. No, no importa, no importa. Igual voy a traer las llaves. ¿No te, no te vistas de Violeta para pasar de esa noche? No, no, no, no, al contrario. Quiero hacerlo en un momento con que estén mis amigos y que se l l e g e a hacer una celebración. Vamos a ver dónde la hacemos. Me gusta mucho la idea de ir diciéndole a la gente: no te vistas de Violeta conmigo. Sí. Lo q u pasa es que había un libro que era La Novena Revelación, creo que se llamaba así. Habría que chequearlo, h a b r í a que buscarlo. Que fue muy famoso en los n o v en t a en la época del turco. Este, y la gente lo leía porque era un libro espiritual. ¿Entendés? Era un libro de v i s t e qué? ¿Cómo nos, cómo nos conectamos. Era un poco el inicio de, de, de toda esta. Este, Este modelo power de libros vinculados al yo,、mm. viste? Usted puede.、Eh, combustible espiritual. Sí, y todas sí, esas sí. La pre-autoayuda. La pre-autoayuda. Este era. pero este es... y tenía colores. Yo me acuerdo. porque. yo no lo leí el libro, pero me lo comentó alguien que era fanático de ese libro. Y, este, y que me comentaba, dice: No, si querés pasar desapercibido, te tenés que vestir de violeta. yo, Pero de violeta, yo creo que paso completamente apercibido, ¿no? Desapercibido.、Claro. Yo, de hecho, tengo, viste que tengo la camperita violeta y vos siempre me cargas. Qué rara, sí, te cargo, sí, es rara esa. <risa> bueno, viste. s e l o robaste a tus mujeres. Me la regaló mi mujer. Ella te la regaló e s o、ah, porque me... le gustaba a ella, porque le gustaba a ella. Pero, esa es una duda. Es que... un toque para el country. Para que tenga guita o q u andar por el country con ella. Sí, eso. eso está bien. Yo te digo una cosa, un tema que tenemos que hablar es si el regalo que uno le hace a otro es el que a uno le gusta para el otro o lo que el otro necesita. Para mí es toda una discusión. Escribíte regalo en la mano y dejártelo hasta la semana que viene, pues nos vamos a olvidar. No, es mejor, si nos olvides igual es una pavada. Fenomenología de la vida cotidiana con Gustavo b a r e la mañana 9 de la noche junto a Marcelo s a n e l l i hacemos No lo tomes a mal aquí en el Bar de la Tri.